トマトの i マトのトマトのトマトのトマトのトマトのトマト e トマトの entrec トのトマトのトマトのトマ o のトマトのトマトのトマトのトマトのト a トのトマトのトマトのトマトのトマトのトマトのトマトのト a トの r マトのト l トのト a トのトマトのトマト e n マトのト la のト l トのトマトのトマトのトマトのトマトのトマトのトマトのト <ro> Bienvenidos imperio al Imper <r isa> estremecer オーディションやスクウーディオーディションやスクウェアのオーディションやスのオーディションやスクウのオーディションやスクウェアのオのオー Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal, tu programa de heavy metal.、Eh, como ya sabéis, hemos vuelto de vacaciones en agosto y vinimos con las, con las pilas bien cargadas, ¿verdad, John? Bueno, a rato sí, no está mal. No nos vamos a quejar. No, no, la verdad que, la verdad que no nos podemos quejar de la buena música Y no es porque me eche flores, ni yo ni el gallo, ¿no? <risa>、bueno. Pero la buena música que ponemos aquí, la sí, calidad sí, la, musical, La verdad, la verdad es que sí. Quitad, la y, calidad y, heavy metal que se pone quita, en este quita, programa, quitarle algunas cosas. Ya estamos, ya. Escucha. <risa> Me bebí un vino y Bebetintos me llamaron ya. Joder, ¿sabes? ya no, no, bueno, bueno. Y vino está bebido en los g u a n t o s ¿eh? s <risa> no uno. Bueno, yo reconozco bebe, que sí. Bebetintos. Que, la, que、eh, el especialista en la sección más jarroquera es aquí mi menda, el que e s t á hablando por <risa> el, el señor Bender, el que habla en e s t o s momento. s Así que nada, pues sí, de verdad es que、eh, a mí me t i r a mucho más el, el rock melódico a lo mejor de los 80 de lo que le tira el Yayo, que ya no le tira nada. En su momento no, no, a lo mejor、no. le pudo tirar algo y ahora pues cada vez está más en demonio. Sí, la verdad que sí. s a t á n es mi señor. <risa> bueno, Yayo, ¿qué te cuentas, tío? ¿Cómo ha ido la pasada, bueno, el fin nada, de semana i t pasada? ¿Está eh, por ahí en algún lado? No, no, estuve en casa y encerrado con el aire acondicionado. El sábado bajé a por el pan y el domingo bajé a las ocho de la tarde por un litro de cerveza. Punto. Eso es lo que p i s é en la calle en todo el fin de semana. Magnífico, maravilloso, escuchando musiquita y. Y viendo alguna serie, alguna peli. Sí, t r a n q u i l a No se podía estar,、no se podía estar no、por la calle. No se podía estar por la calle. Yo tuve,、no、yo tuve visita en casa y tal. vinieron unos amiguetes el, el domingo. Y claro, pues no se me ocurrió nada más que la genial idea de. bueno, pues, ya ves, Venía s v e yo de. De hacer una barbacón en salón. <risa> no. Venía yo de e s t a r en el pueblo el sábado y tal. Y el domingo, pues no tenía nada. Ni para ofrecerles. Para beber, sí. Pero para comer no había. No había tu tía. Y nada, dije, pues vamos a comer por ahí. Pero claro. Eso era un desierto y encima con、ahí、todas se las se cantinas、pasa. cerradas. Se ido, se o se a con todas las cantinas cerradas. Se ha ido todo el mundo por ahí. O sea, está. Todo, yo que trabajo en la puta calle.、Eh, Está desolado, no hay nada. La mitad de los bares cerrados, cosa que es un verdadero problema para la gente que tenemos necesidades. La verdad que sí. <coughs> no, digo que, joder, a veces hay que entrar a mear, coño. Sí, no, no, sí, por eso sí. La ¿Claro, había pillado de primera. c、claro, claro, de, claro, de, de primera. Sí, yo no me hago malas ideas, ni no, nada. No,、claro. no, yo ya sabía ya que, que iba por el tema de, de descargar. Fíjate, fíjate que este año e s t á cerrado el bar, marisquería, cervecería, topeletes, bar El Líder. ¡Hostias! El Tino. Ya,、ah, ¿verdad,、eh, macho? Eso, que el año pasado no cerró, que、eso? llevaba ya tiempo sin cerrar. No, no, cerrar. Ese no cerró en 30 años, no te j o d e es un, Bueno, para los siguientes, es un bar de mi barrio que vamos a vender y yo muchísimo、sí. y tal. Y que bueno, que pues es、eh, verlo cerrado, que eso, pensamos que si algún día cerraba pues había muerto, ¿no? No, pues ha ido d vacaciones. Fíjate que yo llevaba 300 años sin verle y resulta que el día que me acerqué a verte, que estuvimos tomándonos、eh. algo, me acerqué, como llegaba más pronto y me voy a acercar por el líder a ver al tino y tal. Cerrado, está、ah, cerrado. Bueno, digo, bueno, joder, bueno. Joder, yo, joder. yo creo que o sea, se sacaba el mundo. Sacaba el mundo. Más, más la cosa. No es porque. No por, la, no por el calor, sino porque el líder está cerrado. Bueno, v a m o s a comenzar. Vamos a, a dar un poquito candela. Vamos con una bandita de Canadá, de Heavy Speed, llamada Ultra Raptor. La banda se formó en 2015 y ahora en 2021,、eh, seis añitos, presenta su debut. Tras editar, eso sí, un EP en 2018. Eh. Bueno, pues un EP de creo que eran tres o cuatro temas.、Eh, bueno, pues su debut se llama Tyrants, contiene diez temas.、Eh, sale a la venta el 9 de noviembre, o sea que hay todavía un, un tiempito para, para investigar a la banda. Y sale con el sello español Fight Chair Records. o s t i a ese por lo menos lo podemos tener a mano. Si, si sí, hombre, la banda ese, ese va a ser、bien. fácil. A mí, realmente, el temita este、eh, que traigo, a mí me ha gustado. No,、si、en, Canadá, o... en Canadá hay que reconocer que se hace muy buena música. Sí, sí, sí, además. Los、eh, tienen muy bien acostumbrados.、Sí, sí. o sea yo a esta banda no la conozco, vamos a ver qué tal. Pues está compuesta por Phil T. Lang a, a la voz,、eh, Chris Raptor a la guitarra, que son los miembros fundadores, y a ellos se han unido, bueno, pues, aquí、eh, ya te digo, fíjate que han pasado realmente seis años desde que se fundó la banda hasta que han sacado el disco de debut. A ellos se unieron entre 2018 y 2019, Nick r i f l e a la guitarra, Dick Van Heuw al bajo y Tony Bronco. Que es el que se pega con todos a la batería. Y bueno, pues un temita de este disco que han adelantado se llama、eh, Misil. Y bueno, pues está muy guapo. Vamos a escucharlo. <risa> Bueno, pues lo, lo prometido era deuda, Yayo. Ya te dije yo la semana pasada que, que hoy. hoy Ahí vais a traer a, al grandísimo Nils. Y、Patrick、aquí estás o n a n d o Nils. Para, para, el, para este programa número 125 de, de Imperio del Metal. Es、eh, decir, a la gente que está escuchando esto, ya sabéis, en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM, y después, pues. En,、pues esta, pues、en los demás canales donde、pues、no h a salta de. Asalto Mataradio. Mata. <risas> en, en Asalto Mataradio、eh. Rock. En Revit Rock. En Revit Radio. Y Uah, en todogmeta.com. Y en t o d o m e t a c o m Aparte de. De en esa todos los sitios. Tan famosa que donde se descargan y se pasan los podcasts. Así que ya lo sabéis. Así que nada. Y、pues, Vox,、e、dices Y、e、Vox, ¿no? En Y、e、Vox.、E、eso mismo. Eso mismo. No, después, o sea, que después nos a n c i o n a n tío. e m p i e z a n que no puedes decir esto, que no p u e d e nombrar este programa, que no puedes nombrar. Y Y Vox, me suda la polla. Y、eh, e、como no para, como no l pague, y c o m a g u e y como l a pues es lo que hay. Al final.、Pues、Nosotros lo nos tenemos que guisar y nos lo tenemos que comer. Vamos con Rosa Negra, Yayo. Fíjate, la banda madrileña que en los 80 r u m p i ó en la escena metalera con, con ese Rosa Negra y ese beso Hombre, de Judas. Ese, ese Rosa Negra es uno de esos discos que tengo ya ahí, vamos,、eh, idolatrado.、Sí. El, el resto que han hecho que a va a ser que no. Después volvió hace unos años con un trabajo llamado RN 1973-2015. Vaya mierda. Que... No, 2015. veinte de quince o v e i n 20? Sí, i n t e que es, es realmente rosa negra sí, sí, de mil novecientos setenta y 1975. Que、razón. se lo podía haber, haber ahorrado, ¿sabes? e m e n o a mierda disco que sacaron, macho. Se me ha ido un o Pues eso, pues con los hermanos León, que son los, los que formaron la banda, Jorge y Tony al frente. Bueno, pues vuelven a la carga, Yayo, en esta ocasión,、eh, con un tema que estará incluido en su próximo trabajo. El próximo trabajo no sé exactamente cuándo saldrá. En esta ocasión, lo nuevo, Rosa Negra, porque ya sabes que esto va cambiando、eh, según van pasando los años se va yendo gente y va entrando. Y después, aparte que en el último disco también tuvieron colaboraciones, aparte sí, de. Sí, sí, sí. Estaba, me parece que. Estaría el cachorro, el, supongo, no lo sé. El Martín, como, como este de, de Sangre Azul, y había varios、ah, por ahí, vale, o sea、vale. que. Sí, sí, bueno, el cachorro, el cachorro sigue, porque el cachorro ha sido uno de los que, por de los que quizás a lo mejor, pues, han avivado un poco la chispa para que ya, Rosa Negra ya, ya, ya. Pues, esté funcionando. Entonces, está Tony Montana a la batería, José Luis Aragón al bajo, Tony León como guitarra y voz, y después Miguel Ángel López e s c a n e z que es el cachorro a la guitarra, y en esta ocasión el Nupi, que era el teclista de Banzai en el primer、ah, trabajo.、Mira. En, no sé si en el segundo, en el Duro y Potente también estaba el Nupi. ¿En? En el Duro y Potente también no, estaba el no, Nupi no, no, y ya、no. estaba solo en el primero. No, no estaba e l primero. De hecho, en el segundo no hay teclados. Efectivamente, en el segundo no hay teclados. Por, suerte. por eso te lo digo. No joder, macho, pues el primer disco a mí me encanta. Hombre, yo sois que soy más del p r i m e r Ya, ya, ya. Así que bueno, el tema que nos han en esta ocasión, por lo que he podido ver en la formación, s、sí、i está Tony León, pero ya no está Jorge. Ah, ya no está el hermano.、Eh, aquí, por lo que he podido ver, no está Jorge a la batería. Y bueno, pues el tema que nos han adelantado se llama Perros viejos, los tenoneros del rock. Me parece que el disco se va a llamar Perros viejos, no lo tengo claro. Pero vamos, el tema s、sí、i se llama Perros viejos, bueno, los tenoneros del rock. A ver si mejora un poquito lo que hicieron con ese RN Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie. Que tampoco hace falta mucho. No, la, ¿no? la, la verdad es que no.、La、para para es que ti no. no hace falta mucho, no lo ¿no、ves. No, no, La verdad es que a mí me d e s i l u s i o n o totalmente. Hombre, si lo, lo digo, comparas lo con sí, porque... el Rosa Negra y eso, es Ay, que claro, sí. es que í soy...、si、es que estamos. Pero eso, eso me ha pasado a mí también con los discos incluso de, de Fight Angel. Los dos primeros discos de Fight Angel me van a h c e r una joya y el último disco no está mal, pero sí es cierto que es que si apuntas a, a lo que hicieron en su día, pues hombre, pues. Hombre, ya. De hecho, Rosa Negra ya con el segundo, con el, con el beso de Judas, el beso de Judas era flojísimo, era un disco muy flojo. O sea, tampoco era ninguna maravilla precisamente. Yo rescataba de ahí cosas así. Sí,、es、ahí sí, no, el... no, tiene, tiene sus temas, pero bueno, en general es un disco, en conjunto es un disco bastante flojo. Comparado con el primero, q u era e un discazo para mí. Bueno, vamos a ver qué te parece esto de m o s perros viejos, los teloneros del rock, Rosa Negra. a g r a c i a Bueno, pues haciendo aquí indagaciones periodísticas. n o Sí, yo... bueno, además, esto es los datos frikis que nos gustan a nosotros, coño. Sí, hombre,、bueno, la verdad las cosas curiosas. n o de... Sí, además, estamos hablando justo pues, de que eran los hermanos. Yo no sé si Jorge León y Tony León son hermanos o son primos. Luego hay otro hermano que era Nico, ¿Sí? que se fue el bajista original de la banda. Yo siempre he p e n s a d o que eran hermanos. O sea, ahí, hecho, ahí no lo tengo yo muy claro, tampoco lo tengo yo muy claro. Lo que sí es lo que decíamos, lo que comentábamos, que yo creo que era Tony León el que estaba casado con la actriz, con Adriano z o r e r Efectivamente, estaban casados, que después、eh, se divorciaron, se separaron. Y de hecho, en el primer disco de Rosa Negra, pues hay temas que están compuestos por Tony León、sí, y las letras por, y por componía Adriano z o r e r Y de hecho. Eh, salían en películas de Mariano Zórez, esos es. hermanos. Los hermanos León, pues salían en. Hay una. Espera,、ah, estaba por ahí. En la de El hijo del cura. Efectivamente. De 1982. Pues ahí salen el Tony León, Jorge León y.、Eh, y, el, y el primo, este o hermano, el Nico Martín, este, que es que ya ahí yo me pierdo, ya te digo. Yo creo que Nico Martín, que es un alias, no es el nombre real, es hermano de Jorge León y luego ya no sé si son hermanos de Tony o son primos o. O parientes、eh, residentes en, en Albuquerque. No lo sé. No、pues、tengo fíjate, ni puta idea. Pues fíjate, ya yo. a d、eh, r i a n Ozores aparece como compositora tanto en el primero como en el segundo, porque en El Beso de Judas,、eh, Carne del Escenario, la letra es también de a d r i a n Ozores y la de Te seguiré también es de a d r i a n Ozores, del, del Beso de Judas. Y en el primer trabajo, pues hay temas como, por ejemplo,、pues、Apocalipsis o. O, o la caza del zorro, que son también las letras de a d r i a n Ozores. O sea que、fíjate. formaban ahí un tándem. a d r i a n Ozores es más heavy que el viento, al final. Sí, sí, ahí fíjate. ¿no? Además tenía y su. Y aparte que estaba、eso. más buena que para qué. Las cosas como son, joder. <risa> estaba y bueno, y eso. Todavía, y todavía s í e s t a n d o b u e n a En una canción que. Una canción la, la, la iban a llamar El higuero mágico, pero al final no. Joder. Claro. Pues fíjate, ¿no? Al final e no me a c u e r d o s i s a que no, no、si、final, esa... n、no、me, me acuerdo cuenta, si salía en esa película, pero vamos. Yo creo que sí, yo creo sí. que sí. s、sí、i salía en esas películas, en alguna de esas salía, desde luego. No sé si en El l i g u e r o Mágico. Pero vamos, después sí es cierto que. Que era la que más talento tenido, porque después es la que ha seguido sí, la sí, carrera. Una, y es una gran máxima. Es、actriz. una pedazo de actriz. O sea, <risa> como u n a pedazo de actriz, no como su padre, que <risa> sí, Está bueno, en casa. h el h b r e A ver, el Michael Landon. Su, hizo su. A mí, que me r e c u e r d o una. d a m hablar, así me r e c u e r d o una persona que me voy a callar, <risa> <risa> que luego me llaman hijoputa. Bueno, vamos con, con una veterana banda brasileña de trash metal, Executor, que inició su carrera en 1987. Entre 1992 y 2001, es que me está entrando la. <risa> Porque te estás acordando, ¿no? <risa> Joder.、Eh, <risa> tuvo un parón. ¡Ojo, no! no! <risa> tuvo un p a r ó Pero bueno, a día de hoy siguen funcionando con el vocalista、eh, Yuka o Juka、eh, y el bajista guitarrista Paulo Castro. Estos son los miembros funda fundadores de la banda. Allí por el 87.、Eh, junto a ellos está el guitarrista Elías y el batería Bruno Meva. Ese, bueno, pues es el que es una meba, está, está ahí, no quiere saber nada de nadie.、Sí. Aparte de varias demos, e s e c u t e r ha editado cuatro discos, el último de ellos en 2014, llamado Heliday. l、eh, Yo traigo un tema que habría el tercer disco, el Welcome、eh, to Your Hat. La verdad es que es, ¿Es un... el disco que más te molaba de, de sí, la vida. Sí, a mí, además es un disco que en su día, cuando lo pillé, me gustó un huevo. Ese de 2006. Eh, fue editado de manera totalmente independiente, lo reeditaron en 2008 con el sello brasileño Kiel、eh, Game Records. Y bueno, es, es ...a ver, es una banda que tiene,、eh, no te voy a decir que es igual, pero tiene cierto aire. A Exodus, por ejemplo, tiene ese, esa movida. Y bueno, pues a mí, es que como Exodus me encantan, pues、eh, esta banda en su momento ...pues también me, me hizo mucho, mucho tilín.、Eh, vamos con este tema, se llama、eh, And the Rutiness Ru Ru Goes On. Y la podredumbre continúa. Dice Yayo, los brasileños c a ñ a muy exodus. Yo también ya los había oído. Es un trans metal potente, directo, duro y continuo. s Es a e una aberración de las que me gustan a mí. Vamos ahora, Yayo, con los germanos Paradox, que están ultimando por los detalles para la salida de su octavo trabajo que llevará por título Eresí 2 en Of Elegian. Este tiene prevista la salida para el 24 de septiembre vía AFM Records en CD y en vinilo. Y nos han dejado p、pues, un e s u nuevo adelanto. Ya nos adelantaron en su día、eh, dos temas para abrirnos boca: el de Visitors y el p r e s l e y Bowes. Y bueno, pues en esta ocasión nos adelantan el segundo corte del trabajo, que se llama Mountains and Caves, que, que nos hace de nuevo pues relamernos y esperar a que, con ansia, ese 24 de septiembre, e a q u salga. El nuevo trabajo de los germanos. Así que nada, yo, sonando ya en el Imperio Yayo, esto nuevo de Paradox. Ahí estamos. En Mountain and Caves. Con, esta, con estas cosillas estas y, y nos sorprende ya, mira, esto, cada esto, vez esto, más. Esto, esto es t o es un puto, un puto crack. Bueno, para dos, un potente, sí,、eh, la verdad potente este, este nuevo adelanto también. Lo que hablamos, además,、eh, fuera de micro, que es una banda que nunca le he dado yo mucha cancha. Y joder, tío, sí que está de puta madre. Claro, además, con, con estos gustos que tienes cada vez más aberrados y tal, pues esto te parece b、sí, i e s t á blandito, sí, pero es un. Es un <risas>、eh, tras h e a v y l o n g o tras Gedi. Pero no, no, está muy bien, está muy bien, hombre. es... La verdad es que de puta madre, le voy a dar yo más cancha a estos chavalotes Va a ser tu ruina, alemanes. Joder, sí, ocho pues, discos ya, ya. Ocho discos. Es que ocho no, discos.、Pues、casi a lo mejor ni me los escucho, porque como me gusten la he cagado. Me t e n g a d o sea, es según lo que Me he cagado. Me he cagado.、Eh. O sea, pues, me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he c a s a d o Me he c a g a d Me he cagado. s e he c a g a l o s q u e cagado. los e he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. s e he cagado. s e he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Me he c a g a m o Me he s a g a d o Me he c o g a d o Me he m a g a d o Es así, es una la vida muy perra. Las casas pequeñas es lo que tienen.、Eh, vamos con、eh, Malediction, otro grupo francés. Malediction es un grupo francés, una banda clásica del, del heavy metal francés que estuvo activa del 97 a 2007. En ese tiempo editaron solo dos trabajos:、eh, Condamné y Esclave du b i c e t Me、Uy. imagino que se dirá, sí, o que sí. Es increíble, macho. Lo que estamos mejorando, tío. Yo me estoy haciendo. Filólogo <risa> británico y tú, filólogo f r a n c e s Es que además Camilla、eh, sabe que el metal francés siempre me gusta mucho y tal. Y es que encima, pues. Pues fíjate que esta es una banda que yo no conocía. Y trasteando. Pues s、sí, que últimamente、hostia". te ha dado la vena con el metal francés, que por cierto, estás trayendo una panda de la hostia, también sí, tengo la que la reconocerlo. Verdad, que hay, cosas, desde, hay cosas por ahí maravillosas. De hecho, estos a mí me han encantado y no los conocía, o sea, no tenía ni puti de su existencia. Me los puse y dije: Me cago en Dios, cómo molan estos pibes. Sí, la verdad es que has traído una panda de puta madre y precisamente por eso luego te pondré yo una banda también francés. Perfecto, perfecto. O sea, aquí tiene, tiene cabida hasta los franceses, fíjate. <ríe> la, la banda. a g a n t i t o s franceses! <ríe> así cantaban los Larsen. Ahí está. Eh, la banda estaba formada por、eh, Sylvain, Sylvain Mollard, voz y guitarra, Olivier m e s s a u d y al bajo,、eh, Motieu Poulanin, guitarra, que falleció el pobrecillo el 14 de agosto de 2014, y el batería Nicolas Mollard, que fue sustituido, fue sustituido en 2004 por Olivier Canton. e s t e no tendrá que ver、eh, nada con el general Mola, ¿no? ...pues No sé... ...no, no, no creo que sea. No, familiar, no, no creo. ¿no? No creo joda, no, es es Mollard. Es mollar.、ah, vale, Pero、vale. qué <ríe> cara. En, en francés debe ser Moula. Moula. Moula. Moula. Moula. a、no vale, vale, g u así.、Perfecto. Bueno, esta es una banda de culto en, en Francia realmente. Que bueno, practica un heavy metal de corte clásico cantado en su idioma. De hecho, además, este, el tema que traigo es del, del primer disco. Se llama Condenados en, en castellano y mola mucho porque la, los temas, son la, todos los títulos son el,、pues、el Príncipe de las Tinieblas, que es el que vamos a escuchar ahora, Los Hijos de Satán, Condenado, La Hoguera, Apocalipsis, o sea que bueno, es un, es un rollo muy, muy satánico, muy tal. Y mola un huevo. Y luego, pues es un metal clásico. Ahora, ahora veréis. Y bueno, pues a mí la verdad es que me, me gusta un huevo. Vamos con este tema que estaba incluido en el disco del, de 1999. En ese. No, perdón, en el 91. De 2001, perdona. Que es、eh, Prince des Tenebres. Toma ya. Toma ya. Me han dejado acojonado, macho. Los,、eh, los franceses. Molan un huevo, macho. Maledición. Me han molado muchísimo. Pues nada, además a mí me mola porque la voz del, del vocalista, del, del hombre este de. Espérate, ¿cómo se llamaba? Silvain en Molar. A mí, a ver, salvando las diferencias, me recuerda una, a una banda española de los 80, catalana, se llamaba Magia Negra, que no sacó nada más que un EP. Sí, sí, de hecho, sí, me, acuerdo, me acuerdo de ese disco. Me recuerda un poquito, ¿sabes? Y me ha hecho gracia. O sea, no sé、poquito. si se llegó a reeditar ese disco de Mando, o v e r d a No, no, no. Sí, es verdad, lo he e n t e n d i No, n、no, eso fue un EP. Y eso, vamos,、eh, no lo ves ya por ningún lado ni, ni ha tenido reediciones ni nada. Sí, nosotros,、eh, yo recuerdo, no, yo, tengo, yo tengo una copia, tú, yo creo que también de,、sí. hicimos, nos hicimos una. hicimos una. una, una copia sí. sí, pero eso es un. Es, danos, eso danos, del, danos, eso danos. del 86, y bueno, eran cuatro temas. Y a ver, te digo, salvando las diferencias, porque luego musicalmente, hombre, pues es que los franceses, indudablemente, están bastante por, por encima de, de lo que hizo esta banda, pero a mí, Gema Genegra, sabes que me encanta, y de hecho sí, está a punto、sí. de t r a e r l o varias veces, y de hecho, pues me. Pues me mira, a El próximo, el próximo día. Y, lo, y los me traemos. Ya me acuerdo yo, Y a n i e l Pero esperamos, estos m a l e d i c c i o n es que me han molado un huevo, sí, tío. Son muy buenos. Es que, muy, es que muy, me harto de escucharlos. Muy o sea, buenos. Maravillosos. Y, y, y, y la guitarra es unas melodías t r e m e n d a La verdad es que me han ha gustado muchísimo. Pues nada, seguiremos con los capítulos de Heavy Metal franceses. Mira, de momento、sí. parece que hemos empezado la temporada con Metal francés por un tubo. Sí, nos ha dado. Y de todas maneras, todavía queda, queda una banda que tengo que poner yo, que es un poquito más legendaria. Y que también tiene lo suyo. Perfecto.、Eh, vamos con Trans, veterana banda alemana que lleva desde el 79 en esto del heavy metal. Y acaba de sacar su noveno trabajo de estudio bajo el título Metal Forces, el pasado 8 de agosto. Trabajo que, que estuvieron de alguna forma ya presentando en el último Headbanger Open Air, donde estuvieron tocando el pasado 23 de julio, los alemanes. Bueno, como nota curiosa, en el año 1 9 8 1 la banda se cambió el nombre a, a Transmission. Hasta el año siguiente, pero en el año 1998, pues la banda decide dejarlo. Y es cuando Andreas Meyer, hasta la fecha guitarra, y Lothar Anthony, bajo y voz, deciden pues, montar una nueva banda, llamarla Transmission, que sigue activa a día de hoy y que no tiene nada que ver ya con estos trans. Aunque si te fijas, el logo es. es el... O sea, vamos a ver, lo de trans、eh, es Transmission, pero lo de trans es el mismo formato, el mismo logo y todo eso. ¿no? Lo que pasa es que ya no están en la banda. Ellos han montado eso, siguen todavía activos a día de hoy. Y trans está por un lado y transmisión está y por, transmisión otro. por otro. Eso es. Así que ya. Pues eso.、Eh, vamos con un tema de. Eso como nota curiosa, ya yo. Las, las notas, de, sí, sí, de. Las notas de, de interés para la gente que tenga curiosidad y, y quiera saber. Vamos con un tema de su último trabajo de Metal Forces del año 2021. Y, y esto se llama Troublemaker. s a n d o trans. de Alemania. Nada, otra banda que se pega de hostias por el nombre y que termina llevando n d a Sí, imag imagino que todas esas cosas esa、eh, cosa, pues claro. eran por los temas de derechos y tal. Porque s、sí, s <risa> Claro, yo no lo había visto, pero es curioso ver lo del logo. O sea, es、eh, lo mismo. O sea, ¿no? Es el mismo logo, o s sea, exactamente. a、eh, e、eh, Trans, Trance, y luego, pues、eh, cuando es、eh, Transmission, Transemission. Pues es utilizando exactamente la misma, el mismo formato de letra, todo e s o exactamente igual. Claro, tú fíjate que en el 98、eh, tienen una bronca, será entre los miembros de la banda, y deciden dejarlo. Entonces, pues me imagino cómo sería la historia. Llegarían los, los que formaron Trans en el 79 y dirían: Pues mira, pues、eh, sí, no, Trans, es, además, no, a,、si、trans a, no se va a llamar. Esta es la orden del día. d i j é r o n p u e bueno, pues nos vamos a llamar Transmission, que vosotros lo tuvisteis del 98 al. A, digo, del 89 al 90, pero o sea, ya no lo tenéis. Pues ahora, Porque, mira los Tanks, que llevan a hostia、sí, con la misma、eh, historia. No、tío. sé cuántos、lo、años que pasa llevan pesos. Sí, sí, sí, con el mismo nombre. Sí, sí. Uno con、pero、el mismo n r u n o uno, uno un por el otro, por el otro. Y llevan años a, a hostias con, el, con la、es. movida. Bueno, pues vamos ahora con Rolf Kasparek, más conocido como Rock'n'Rolf, a d que celebra sus 60 cumpleaños editando el decimoctavo trabajo de Running Wild. Bueno, pues、eh, lo ha titulado Blood and Blood, siguiendo, pues, Estela de. Ya sabes que este, los títulos van siempre por esos derroteros. Contiene 10 temas y lo pone a la venta Steam Hammer el 29 de octubre de este año.、Eh, r o c k a n d r o l l、eh, se acompaña actualmente de Peter Jordan a la guitarra, que lleva ya desde el año 2005 con el vocalista, el bajista Ole Hempelman y el batería Michael Volpers.、Eh, 42 años de carrera. Ya、o sea,、ves. que ya está, ya está bueno, bien. Sí, es cierto que tiene, bueno, pues en, en los últimos años, sí es cierto que tiene ahí unos, una época de claroscuros también. Eh, eh, fue muy constante en los primeros、eh, 15 no, primero. años, pero bueno, luego. Y además es que después es, es, es curioso porque Running Wild,、eh, sí es cierto que cambiaron. Un poco lo que es el estilo musical a partir del tercer trabajo. p o r los, los dos primeros discos、sí, e s u n heavy metal,、sí, clasicote, alemán, sí, fue, de, de la época. Fue, no me acuerdo cómo se llama el guitarrista de entonces, ahora no me voy a acordar, pero es una vez que salió de la banda cuando se cambió. Eh, cuando estaba el, el Rolf Kasparek y el otro guitarrista que era muy macarra, era un tío más de, de una escuela pues eso, muy, muy ochentera, y al salir él、pues、fue cuando realmente、eh, cambió、Lo、un poco. Me enfocaron、poquito. al rollo pirata y t o d a esa m o v i d a Sí, no, el rollo pirata más fue con el.、Eh, el Jolly Roger. s、sí, cuando Roger. sacaron ese, que era un EP inicialmente y tal, y bueno, pues ahí fue cuando ya empezó todo el rollo de, del tema pirata. Eh, lo cierto es que, bueno, pues que al fin y al cabo, pues en 42 años, al final, pues el amigo Kasparev no ha tirado la toalla nunca. De una forma u otra seguido, con más éxito, con menos. p Espera, r o un disco mejor, el disco peor. Es, al final es el de lo que hablábamos. Evidentemente,、eh, estás, escu estás escuchando una banda que no te va a ofrecer lo que te ofrecía、no. en su momento. No, está, está, lo que、está. te ofrece ahora, pues, hombre, ya no es la formación que había entonces.、Eh, gente nueva, hacen otro estilo. Cada uno tiene sus ideas, cada uno aporta lo que, lo que buenamente puede y lo, lo que crean. Que al final la, el, la cabeza pensante sea este tío. No, no, por supuesto. Bueno, él es el. El, el jefe, él es el máscara, de, desde el inicio realmente, pero bueno, pues.、Eh、pero lo g r a b a m o s el otro día también de Maiden y Yayo, que no van a, no van a tener la, la potencia y la velocidad que tenían en los primeros discos. Que no, no estamos、bien. hablando de gente、claro. que ya está ayudita, ¿sabes? Hombre, ya, yo, pues, yo realmente soy más、eh, fanático de los primeros discos, sobre todo de Running Wild, de ese. Claro, O sea, de, los dos primeros discos son el, brutales. Sí, o sea, que son... Los dos primeros discos son brutales, porque además los dos primeros discos son brutales porque es que no tiene nada que ver a lo que ha hecho después r u n n i n g w i l d Es un rollo mucho más heavy, sí, mucho más, son... más cañero.、No, eh, si、sí、es cierto que no tiene, tan, no tiene tanto, tanto rollo comercial como después tuvieron los otros discos que sacó la banda, que quizás, que no es que fueran comerciales, pero sí eran、no, no, mucho no, más no, pegadizos、sí. y, y entraban mucho más en el oído del el, de el, el, que es u o purgatorio. Eso es una verdadera maravilla. Que estaba intentando ver, ¿cómo se llamaba el, el guitarra? El otro. Bueno, además, mira, p r i t c h e r Es que, es, además, yo creo que del primer a segundo disco. Bueno,、pues、la verdad es que son, son discos mucho más jepilongos, pero son más de la vieja escuela. ...más... Eso es. Eso es. Eh, más ochenteros, coño. Luego, ya, pues, a ver, es que este señor en 40, 42 años t a tenido que pasar por todas las etapas, joder, y, y, por, y bueno, pues tiene discos que son bastante malos, las cosas como son en los últimos años, pero bueno, tiene otros discos que son muy decentitos, muy decentitos t a m b i é n esta última época, o sea que no. No, no ha dejado de sacar discos tampoco、eh, realmente buenos, ¿sabes? O sea que igual que ha sacado discos, hay más, pues yo q u e sé, el Rapid f o r e s e que sacó hace un, unos años, eso era infumable para mí, para mí, pero el Resilent, que es el disco anterior, joder, pues es un disco que a mí me gustó mucho cuando, cuando salió, por ejemplo. O sea、sí. que. Y es un disco que lo tengo en casa y me lo escucho de vez en cuando, o sea, porque bueno, me gusta también esa, esa época de, de este hombre. Y ahora, bueno, pues vuelve con este Blood on Blood, Blood, on Blood y vamos a poner el temita adelante, nos estamos enrollando como su puta madre. Vamos con Diamonds and Pearls. <música> Los Que no hay, no hay fiambrera. Es verdad, esto, esto la, eso p a r e c e que va a entrar el p r i t c h e r aquí. A,、eh, hola, hermanos. Hoy no, no, no hay fiambrera, hijos de la ponzoña. Ha p a l m a o por ahí el cantante de Los Violadores de Argentina. h o s t i v e r d a d Que estuvo por ahí haciendo algún. Como artista, invitado en algún concierto por ahí de animal y tal, la Argentina también. Pero vamos, pero eso hombre, es e Nos metemos y, y... En, rollo, en terrenos. con r e Sí, es, además, hombre, la versión que hizo Malicia de. La <risa> hemos puesto ya también aquí. Violadores que, de la ley. Que era una de las opciones que traía.、Le、digo, vamos a poner a Malicia con Violadores de, de la ley, pero ya la pusimos y dije, v pues mira, no hay nadie. Hay, ¿Hemos puesto a Malicia en Imperio del Metal? Sí, traje además,、ah. lo traje de continuidad y pusimos al final Violadores de la ley. Fíjate,、no、es que yo no me acuerdo haber puesto a Malicia aquí nunca. <risa> b u e n o Yayo, mira, m e ha gustado lo de Running Wild. Ya, y, ya y la, no, a, a mí, la verdad es que me suena. m e s u e n a muy bien, ¿eh? O sea, me, a ver, pues suena a Running Wild, puro y duro. Prefiero escuchar、no. esto a b l a s o n Stone. Sí, a ver, es que lo de, de b l a s o n Stone <risa> es una cosa muy curiosa. No sé,、eh, es que además es una es que copia es, excesiva. O sea, ya me parece que van por el segundo o tercer trabajo y es un grupo que realmente. Ha copiado todo lo todo, de Running todo, Wild. Todo. Hasta, todo. hasta el logo, las letras del logo es una semicopia de, de, la, de, de, la, de las letras de, de Running Wild.、Eh, bueno, el nombre es el, pues, del disco, de disco Play, de running,、ah, pues, de de del wild. No, Del 91, o sea, que es un, y un discazo, por cierto. O s sea, un disco tremendo. Y bueno, pues、eh, las, es que suenan. Exactamente igual. Igual, igual, igual. O sea, es por que... eso te lo digo. O sea, de hecho, sacan disco、trabajo. ahora, si no me equivoco, ¿no? Sí, Ay, hay, hay, saca, por ahí, hay por ahí o sea, alguna d e l a n t s Creo、ya. que sacan un hay, disco hay, ahora, o sea ahí, que. Pues será、pues、el bueno, segundo o, pues, o el、eh, tercero, es que no lo sé. Ellos habrán. Vamos, porque tampoco le presto mucha atención a, a este tipo de bandas, así que nada. Vamos ya yo con. Mira, voy a ponerte un poquito de Transmetal, joder, que si no te me duermes. Venga, v a hombre. ¿Eh? Para que después diga que, después que de、si、no, no te sí.、Si no, lo tengo que t r a e r yo siempre, coño. <risa> Vamos con b a r n i n g trío de Bogotá, t r a n s metal que, que lleva haciendo música esta banda desde el 2007. Se trata de una banda contundente y de mucha calidad, con letras en inglés y con el ocultismo como temática de fondo. Tienen dos EPs y dos LPs hasta la fecha. Y bueno, pues el trío está formado por Sebastián Baquiro a la batería, David García como bajista y vocalista y Ronald Vanegas. O Ronald Vanegas A la guitarra. La verdad es que son tres, pero suenan como si fueran d i e c i O c h o O sea, una brutalidad,、Ajá. ¿no? Esto que suena se llama Victim of Fears. Pero va, va de ocultismo. Bueno, l l r m a n esa temática. Wo, un huevo grande y el otro, y el mismo. otro lo mismo. Efectivamente, efectivamente. No, no lo h a podido definir mejor. Vale,、ya. vale. Esto que suena se llama Victim of Fears y daba nombre a su último trabajo que h a b í a a la luz en julio del 2019. Vamos con Barney desde Colombia. qué te parece, Yayo. Ahí está. Thank you. Little Lazar Richard s o f h i a Richard r s o f h i a The blood rose with t e a r s estaban esos burning desde Bogotá, Colombia? Muy, muy interesante, muy interesante. Banda cañera. Me recuerdan、mm. en algunos momentos a Omisión, fíjate lo que te digo. Sí, bueno, además,、eh, lleva, a ver, Omisión al, al fin y al cabo, a día de hoy es una banda bueno, pues、eh, internacionalmente conocida.、Sí. Y bueno, pues、eh, imagino que tendrá su influencia en, en bandar de, de, de, de todos los sitios, o sea, porque en este y caso es en, Latino, en Latinoamérica. Y bueno, la verdad es que a mí, la verdad es que me ha gustado un huevo la banda.、Eh, o sea, Sí, suena, suena muy bien, tiene buen, muy buen buenas guitarra, guitarras, efectivamente. Buen guitarra. o sea, muy interesante. Vamos, e No t i n a d a que ver con los Barnin de aquí. Bueno, es otra historia. Esa, esa... No tiene nada que ver. Pues, esos es trasnochaos. Es tras, <risa> Hombre, ahora ya está.、Pues、eso. De hecho, yo creo que ya no. Los Barnin ya, ya se separaron y, y dejaron la música. No tengo ni puta idea.、Sí, n i no... me interesa, como a mí, cómo hicieron... se、si、han p u e s t o u n b a r Bueno, escucha, que hicieron una gira antes de esto del COVID, o estaban haciendo una gira de despedida. Pero quién e q que u sabe, que lo mismo se vuelve una gira como、sí. los Rolling. Digo, como los Rolling, como los Scorpions. í o, o como los Yudas. Hay 170 años ahí. A ver, los j u d a s han hecho gira, dos giras de despedida también,、ah, que、sí, luego decimos y tal, pero bueno, de, dentro de lo nuestro también tenemos sí, sí. gente bueno, que, que se arrepiente de dos, ir alineando. Pero es que los j u d a s han hecho g i r a de despedida, pero siguen haciendo discos, ¿sabes? Sí, sí, o sea, claro, claro. g i r a de despedida, discos, luego. Venga, ya sí, ahora g i r a de despedida, venga, vamos a hacer un disco, bueno. Es lo que hay, tío. a s es que, Dios mío. Incomprensible todo esto. Bueno, pues vamos con los alemanes Invictus, que se formaron en 2017, debutaron con un EP en 2019 y en enero en enero de 2020, ya hace una, un tiempecito, sacaban su primer larga duración llamado Eden.、Eh, su estilo va entre el heavy metal con mezcla de power metal. Bueno, la banda está formada por n i c o l a s Peter a la voz, Fabio Winter y Alex Holmes. A las guitarras,、eh, Fabián, joder, que no entiendo ni mi letra, macho. Fabián Scharf al bajo. Escribe como un médico, ya, yo. Joder. Y David Noble, no ve. Claro, si todos、a、los Davides somos nobles, con o Joder, a, a la batería.、Eh, hostia, G, mira, G, me da más me queda allí con el Alex, Alex Jones. Es que, es que no lo entendía bien. Es Alex Jones. Ah, sí. Si、le pones un a p o por eso s o n es que de hecho, este, la, las canciones las firma como Alex, solo para, imagino, para evitar las rimas y tal. Alejones, el de los cojones. Bueno, pues、eh, vamos con este, con, con un tema de este Eden que contiene un CT e Mag, y bueno, pues sé que ya, digo, ya hace una temporadita que lo sacaron a la calle, se llama The Garden, The Garden of Eden. Esos invictus. Exactamente. Oye, por、Dándolo. cierto, se nos ha olvidado comentar que la semana que viene tendremos entrevista vía telefónica. Es verdad. Con la gente de Osiris, de banda de Baracaldo. No solo de Valdemar,、sí. vive Baracaldo. También tenemos ahí una bandaza como Osiris, que en febrero de este año sacaba su tercer trabajo, Destino Escrito.、Sí. Y bueno, p o r la semana que viene estaremos charlando con ellos vía telefónica para que nos cuenten un poquito. Toda la movida sobre, bueno, pues tanto este trabajo como, bueno, pues su, su historia. Sí, ya porque ya, ya, ya tienen unos cuantos discos, efectivamente.、Son、tres discos. Tres discos y es una banda bastante interesante. Sí, sí. Que、no、De es, hecho,、no、ha sonado aquí ya en el Imperio del Metal.、Eh, ya lo trajimos y luego ya lo trajo también David,、eh, David Calderón cuando Calderón es estuvo con aquí en, en, con nosotros y, bueno, pues.、Eh, Nos trajo un tema de este sensacional trabajo. ¿eh? Ese, a a mí me ha encantado, ¿no? es un trabajo que además, lo digo sinceramente, me ha encantado. Por eso contactamos con ellos para poder charlar、eh, la semana que viene, un ratito, que nos cuenten la movida. Pues nada,、eh, ya sabéis, la semana que viene nos o podéis perder esa entrevista que vamos a tener con la gente de Osiris, que la verdad es que merece mucho la pena. Vamos ahora, Ayayo, con una banda desaparecida, una banda francesa que destacó en los años 80. Te decía que había traído unos franceses, estos son.、Pues mira, H-Bomb, estuvo activa desde el año 82 al 86 y sacaron dos EPs y un único LP, titulado a t e q u i ¿Cómo es? A ver, Ateki.、Pues, en e esta banda formó el vocalista Didier Isar, que falleció hace cuatro años y fue el vocalista de los trabajos más destacados de la é p a c a de la banda, a t e u i del 84 y el EP c r u de Metal del 83. Didier es el padre de Julian Izard, líder de los metaleros franceses e x i s t e n c e Y bueno, en el año 1985, este vocalista, grandísimo vocalista, vas a l u c i n a r pero grandísimo vocalista, sería sustituido por el vocalista de Clovenhoff, Patrick Diamond. Y este sacaría el último EP de la banda en el 86, titulado p h y l l i s p a y n e pues con los temas ya cantados en inglés y sin la chispa de los trabajos para mí anteriores de la banda. Que eran estos que sacó Jerry s e n z í que tiene ese rollo más. Efectivamente. Vamos con un tema de ese único LP de los franceses de ese ataque. Esto es una joya llamada Wendolin y suena. Pues es de Julio Iglesias, no me ya jodas. Ya, El m e n s q u e era de Julio Iglesias. Pues aquí los franceses、no、también tienen. Por tiene Dios, un tema por Dios, buena, no me jodas. Así que alucina con este. Vamos, ahí, un Wendolin que mole. Eso es. 今 <Maintenant. S 2> <音楽> ¿Qué estaban esos H-Bone con Didier y s a r a la voz?、Eh, flipantes, me g u s t a un huevo. ¿Y ¿Cómo Nada, cantaba joder, este? Tipo, joder, macho, macho vaya, vaya voz, qué hijo puta. Más salado.、Eh, tremendo, tremendo, macho, la verdad es que me g u s t a un huevo. Otro que me tengo que andar buscando para descargarlo y luego nos tendremos que bajar la vida a ver si lo conseguimos encontrar por ahí. Difí difícil va a ser. Fíjate que si Stans、pues, es la banda de su hijo, de Junai y s a r a Y no están ni a la altura. Mamá, a o ¿no? ni de coña. De, de hecho, A m i s i y s t a n t e es una banda que no termina de. A mí sí me gustan, pero sí es cierto que no tienen nada que ver. Y aparte de que no tienen nada que ver, o sea, el, la potencia vocal de este cantante es un animal. Es una, animal, una cosa brutal. brutal es, un animal. es una cosa brutal. No va a llegar el hijo, que es el cantante de guitarra, no, no va a llegar en la puta vida ¿no? A, no, no, a los niveles verdad, de su padre. La que es un flip.、Bueno, puede o sea, estar muy contento y muy orgulloso de su padre, la verdad. Sí, sí. De, de, todo lo que, de todo lo que ha ofrecido, que esta banda además es una banda emblemática dentro de Francia de la escena de los 80. Es una banda, pues eso, pues como p u e d e ser aquí Barón Rojo en su momento, pues allí en, en Francia. Sí, hombre, con mucho menos recorrido al final por Francia, pero, es. pero bueno, muy interesante, vamos. Bueno, ya llevamos con otro. v e a vamos, novedad, ahora toca novedad. Tengo novedad. Venga, ahora vamos, vamos con, novedad. Con, con los Socos Portrait, que editan su quinto trabajo el 3 de septiembre con el título de At One With Non. e no, no sé qué coño significa. Que、eh, eran por culo, no me voy a pensar. El disco contiene o c 8 temas y sale con el sello Metal Blade.、Eh, la banda, claramente influenciada a lo largo de su carrera por m e r c y f u l Fade y King Diamond, eso es una、eh, cosa que、claro. no, podemos, no pueden esconderla. Está formada por、eh, Per Lengstedt、eh, a la voz, Christian Lindel y Robin Holberg m a las guitarras,、eh, Frederick Peterson al bajo y Andy Sperson s a la batería. Pero, At One Win and Imperium. Pero fíjate, Yayo, o sea, influenciada, como tú bien dices, por Messing Fate, pero con su sello de identidad.、Propio. Sí, sí, sí, eso, eso está claro. Eso está o e s claro que no son no b l a s on Stone, s No, no, no, no,、decir. no, no, no, no, o sea, tienen indudablemente una, una influencia marcadísima por, por la carrera de, de King Diamond, pero efectivamente le dan un toque personal a sus temas y tienen, bueno, o sea, a, a mí personalmente es una banda. Que bueno, me tiene ahí hay cosas que me gustan, cosas que no, tal, no sé qué. Y este tema en concreto, bueno, me parece un tema muy interesante y como es una novedad, digo, bueno, pues bien. Pero sí es cierto que tienen, también tienen personalidad, no es una copia absurda como lo que has dicho de Blazing Stone, que es una, una cosa para mí patética. Eso es, ya yo. Adwon w i t n o w n ha sido grabado en los JFK Studios y de la mezcla se ha encargado、eh, Tommy Hansen. Ya、es un otro, otro mítico. La portada de sobra de Adam Burke. Bueno, pues uno de los temas que componen este, este trabajo, este, este nuevo disco, Ad One With o n se llama Curtains. <risa> Portrait, si tenías razón. Sí, la verdad, la verdad es que sí.、Eh, Muy buen tema.、Eh. Buen nivel, buen nivel. Muy buen tema. Vamos ahora con una banda también de los 80, ya en este caso de Alemania, una banda germana. Se llaman Arkan. Y bueno, como otras bandas de la época, pues pasó sin pena ni gloria a pesar de su calidad. La banda nació en Múnich y la formaban、eh, Michael Sinkel a la voz. Eh, Arkin... Michael Sinkel, c h m i c hermano a l Schinkel h El de Rudolf Sinkel, c h el hermano pequeño Ah, b u、bueno. en、eh, o En vez de Sinkel, c h Sinkel c h、eh, a la voz. Arkin Kilgus a la guitarra, Alois Gays a la otra guitarra, Armin Donderer al bajo y m a t t h i a s Van Westheim a la batería. Bueno, o sea, alucinan, ¿no? <risas> sí, sí, la verdad es que joder, nos、bueno, lo ponen difícil, cada vez más complicado. Solo, solo se pudieron dar a conocer. Con una demo, una demo del año 1986 que se llamaba como Como del grupo Arkan, con dos temas. Y bueno, a pesar de que después sus músicos terminarían haciendo carrera en bandas importantes, como fue el caso, por ejemplo, de m a t i a s Van Westheim, que estuvo en Screaming Nightmare, en Nat Wayne. Bueno, esas son bandas, pero después Armin Donderer, bajista de Freedom Call, de Paradox. Ajá. Eh, y Michael Sinkel en Eternal Flame y en Stormhammer. O sea que p u e s han e s t a d o han regalado en.、Eh, con el tiempo regalaron en bandas importantes dentro de la escena. No se quedaron ahí en, sí, en, sí, ese, que en... en ese proyecto llamado Arkhan de los años 80. Bueno, Arkhan, decir como nota curiosa que hace mención a la ciudad ficticia surgida de la mente de l o s e c r a f t los a r k a n o s que,、eh. que habla mucho en, en sus novelas de, de esta ciudad, también podría ser Arkhan de Batman. Podría ser perfectamente. De, de, de Batman. De Batman, ¿no? Porque Batman es la ciudad donde está, es en a r k h a m n o No en g o t h a m No,、de. no, el, el. No, miento. El, en Batman hay un. maniático, un. un asesino. Un, un clínico, un, no, un, no un maniático, un, perdón. Un, poder, un manicomio. Un manicomio, una clínica, un sanatorio mental que se llama a r k h a m Ah, joder, vale, vale, es que estas cosas a mí se me claro, escapan. O sea, que podría ser perfectamente mí... el manicomio de Arkan, donde recluyen a, a Joker, y a Estapeña, a los m a l v a d o s O sea, ¿Qué, que, qué bueno. Qué malotes. Que Arkan, en este caso, está sacado de, de las novelas de Lovecraft. Vamos precisamente con ese Arkan que da nombre a la banda y que sonaba así a mediados de los 80. Un buen tema, ya, yo, ya te lo digo. Estábamos con ese recuerdo a esta o c h e n t e r o o c h e n t e r o total que pasó sin pena ni gloria en los años 80 en Alemania, llamada Arkan. Así que nada, y a y o Pues、seguimos. nada, vamos ahora con un poquito de transmetal con los suecos、eh, Warfet que editaron su segundo trabajo a finales del año pasado titulado Spectre of Devastation. Eh, lo editó Napalm Records, que bueno, pues también está ahí últimamente funcionando bastante bien. La banda está formada por Frederick、eh, Western, voz y guitarra, Chris Wallström al bajo y Main Flot a la batería. s p e c t r e of Devastation contiene nueve temas, fue producido por el guitarrista vocalista Frederick Western, masterizado por、eh, Fleming Rasmussen y la portada es del mítico, ya mítico Andrea Marshall. Eh, no vamos a decir porque bueno, tiene 40.000 millones de portadas. Blind Guardian y demás. Familia. Entonces, pues yo t r a i g o un temita de este, de este trabajo que ya tiene, bueno,、pues、ya tiene unos mesecitos.、Eh, que se llama Pestilence. Bueno, pues estamos llegando casi ya a la recta final del programa, Yayo, y vamos ahora con otra novedad. Perfecto.、Vale. Magnífico. Antes de terminar, vamos a poner otra novedad. Está, en s t á e este caso, vamos con Reaper Revenge, banda germana que se forma en el año 2013 y que está pues, a punto de sacar su tercer LP que llevará por título Versus y saldrá el próximo 8 de octubre a la venta. Así que vamos con la banda. La formación la componen Herman、eh, Waith a la guitarra, a la otra guitarra Christopher k r a u e r Christian Bols a la voz,、eh, Christian Opel al bajo y Thomas s c e r f e l a i n a la batería. Sonidos heavy metal clásico alemán, como podéis comprobar en este adelanto, que suena ya, nos dejan de cara a la salida de ese próximo trabajo, ese Versus que saldrá en octubre. Esto se llama Fleck Matrix. Bueno, pues ahí estaban esos、eh, Reaper Revenge desde Alemania. Pues sonido heavy metal alemán. Tampoco, tampoco son nada de, del otro jueves, pero bueno, pero, bueno. Bueno, pero bueno, interesante la banda. Pues nada. Vamos a despedirnos. Sí, vamos a despedir el programa de hoy. Bueno, programa... hoy ha estado sonando ahí mi amigo Nils Patrick Johansson.、Es、decir de, f e c t i v a m e n t e decir. Con s、sí, p i r a c y ese grandísimo disco. Eso es, Yayo. Y... Disco, bueno, tiene dos trabajos, en solitario, como todos saben, con Monils Patrick Johansson. Y bueno, este, como bien dice el Yayo, este de Gris c o n s Piracy, que lo sacaron en febrero del 2020 con el sello ese Metal Bill. Y eso es lo que ha estado sonando, a petición del Yayo, además. por、pues, supuesto, ya sabéis que soy un friki, un fanático de, de Nils Patillo Hanson. ¿Y cierra el programa, Yayo? Pues lo vamos a, si empecé con canadienses, pues vamos con más canadienses. En 2018, el guitarrista canadiense Glenn Drover montaba su propia banda bajo el nombre de Walls of Blood. Skindiamond, Ex Megadeth, Ex Testament en directo, entre otras bandas, reclutó a unos cuantos vocalistas amigos para hacer realidad、pues、este proyecto personal que, se, que bautizó como Walls of Blood. En 2019 editaba Imperium, que es lo único que ha editado hasta la fecha, con los siguientes vocalistas, invitados por、bueno, los distintos temas: Chuck Billy de Testament, Henning Bass, compañero de, de Glenn Drover en Holentor, banda que sigue activa actualmente. Y que bueno, pues comparten los dos.、Eh, ya sabemos, bueno,、pues、ese es m e t a l l i o e s f i r e Win, d entre otros,、eh, dices, otras bandas. Ahora que dices lo de h e n n i n g Base,、eh, van a sacar, van a sacar un, un, sí, una tenen, canción a, al que al, falleció. Un homenaje de, a、Metallium, la s、sí. r a t Rats, s sí las A efectivamente. Pues todos los miembros de Metallion le van a colaborar. Sí, bueno, le van a van a de la crear, última época, sí. Bueno, con, con, con, con otro, con otro todo grupo. Todos los de la última época y van a colaborar los anteriores miembros. Miembros. miembros. Chris Caffer, incluso, está. Sí, sí, Está sí, también es. participando. Es un tema homenaje que van a sacar a, sí, lo van a, sacar, a la RAC. No sé si lo sacan para el mes que viene o para octubre. Y bueno, pues hasta el momento no sabemos nada. lo o c No c e m o sé、sí. porque no s sé si va a ser al final、pues、solo un single o. Un tema, o un es un tema, tema más, ¿no? es un tema nada más. n o Es un tema, van a sacar un tema. Eso es. Y bueno, pues de Henning Bass, entre otros también, cantante de los catalanes h i m n o s i d e como, como bien sabemos. Cuenta también con Tim Ripperowens, con、eh, Matt Kuhn. c u t b e r s o n con、eh, Dan Cleary, el, el cantante de Striker, con、eh, Lance Harville, ex Manta Rey, r con Nils Carriou, compañero de Glenn en otro grupo que sigue en activo también, que es Eidolon. Cuenta también con Ton Latorre de Queen Raisa, bueno, pues se rodeó de vocalistas, porque el disco ya tiene pues,、eh, tres añitos, camino de cuatro, y bueno, pues se rodeó de vocalistas de, de todo nivel, el que más. Canciones canta, todos cantan un tema menos Henning Bass que canta tres temas. Bueno, pues yo he cogido un, un tema que es, en, es, es el que da título a la banda. Eh, ¿Canta Genin b a s e seguro? No, mira. ¡No jodas! Claro, coño, es que no voy a poner,、no、es que ya si no, la gente va a decir que soy un pesado. <risa> He cogido el tema más burro de, de, del disco. El disco varía, varía mucho, va, va cambiando de estilo, dependiendo el cantante, depend, depend, de, dependiendo el rollo,、eh, va variando totalmente. Tiene, tiene bueno, pues además.、Eh, Es muy curioso. Un disco el, muy versátil. Sí, es, un, es muy versátil. Es muy curioso el disco de escuchar.、Eh, yo he cogido un tema, p、pues、u el s e más cañero dentro de, del disco, que es el que canta eh, Matt Cutherson.、Eh, y bueno, p、pues、u es el s e que da nombre a la banda. Se llama Walls of Blood. Con esto nos despedimos. La semana、Eso、que、es. viene, entrevista con los、eh, vascos Osiris, Osiris. Y bueno, pues、eh, más imperio la semana que viene. Pues nada, la semana que viene volvemos con el 126. Venga, a ser buenos.